Lucía. Un año del estado de alarma. Esta es la programación especial de Canal Sur Radio y r a i Desde las nueve de la mañana estamos conociendo cómo empezó todo, pero es que hace un año también. Nos cambió la vida. Carmen Rodríguez Garzón, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Fran. A partir de ese 14 de marzo, nuestra vida se transformó por completo con nuevos hábitos que aún perduran y con nuevos protagonistas de la actualidad que ya desde entonces gira en torno al coronavirus y, si no, al menos la condiciona. 12 de febrero, se suspende la Mobile de Barcelona. El coronavirus le ha ganado el pulso a la Mobile World Congress. La asociación de operadores que organiza el evento decide ese miércoles cancelar la feria tecnológica más importante del mundo, que iba a celebrarse del 24 al 27 de febrero. Las deserciones de las grandes empresas como AT&T, Vodafone, Deutsche Telekom, Intel o Facebook p u e d e más que la presión de las autoridades nacionales y catalanas, que insistían entonces en que no había riesgo sanitario alguno. No hay hoy ninguna razón que nos aconseje tomar ninguna medida adicional respecto a ninguno de los eventos previstos ni en Barcelona, ni en Cataluña, ni en España. Resulta que no ocurre nada, que no se declara epidemia. O caso de emergencia nacional, etcétera, etcétera. Pues yo creo que habría gente que podría reclamar a quien lo ha cancelado, a quien lo ha cancelado por la pérdida que ha tenido, porque no hay ningún motivo. El coste de la cancelación es millonario y la economía mundial enciende todas las alarmas. Seguimos recordando aquí en Canal Sur Radio y en RAE cómo han sido estos 12 meses desde aquel 14 de marzo de 2020. Son las 10 y 4 minutos. Especial Informativo, un año del estado de alarma. Un programa de los servicios informativos de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en c o f i d i s te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros. ¿Tienes ya tu cupón del Extra Día del Padre de la Once? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la o n c En e puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, este 19 de marzo, 17 millones de euros. Con el Extra Día del Padre de la Once. Ser padre compensa y mucho. Once, Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¡Ah! En el siglo XII existía una fuerte rivalidad entre los vecinos de Derbyshire, en el centro de Inglaterra. Siglos más tarde, el conde de Derby organizó una carrera de caballos que se convirtió desde entonces en un clásico cada año. En 1914, el encuentro de fútbol entre el Liverpool y el Everton no fue un partido cualquiera para el tabloide Daily Express. Fue un d e r b i Y un siglo después, en Canal Surradio, el d e r b i por antonomasia es el Sevilla Betis. Este domingo vamos a vivir contigo el derby sevillano desde el Sánchez Pijuán. Y hay más fútbol. Juegan Granada Real Sociedad, l o g r o ñ é s Málaga. Más todo lo que ocurra en el mundo del deporte, te lo contamos en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 2 de la tarde con Fernando Pérez. Súmate a Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Especial informativo, un año del estado de alarma. Con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio. 16 minutos de la mañana, al margen de las graves consecuencias sanitarias, económicas, laborales del COVID, nuestra forma de relacionarnos ha cambiado radicalmente. Los besos, los abrazos, el contacto general prácticamente ha desaparecido de nuestras vidas. No solo las personas mayores han sufrido y sufren la soledad de la pandemia, también los más jóvenes, quienes en general, siempre hay excepciones, han tenido que renunciar a su vida social. Y no solo hemos dejado de tocarnos, de acercarnos, hemos dejado incluso de reconocernos a primera vista desde hace un año. ya forma parte de nuestro atuendo las mascarillas carmen del arco nos hemos acostumbrado a comprarlas a verlas a elegirlas a combinarlas pero desde luego no a llevarlas Son las mascarillas de tela, con filtros, con bandera, con dientes amenazadores, de colores y hasta con brillantes. Se han convertido en unas extrañas aliadas que eliminan uno de los rasgos más humanos, el lenguaje de las expresiones. Nos esconden el rostro, incluso ha provocado que haya caras de personas habituales que no hemos podido ni ver. Jorge es estudiante de música. Y es que básicamente yo tengo profesores a los que no le he visto la cara nunca. Y esto, evidentemente, pues limita muchísimo la comunicación que, que entre el. En la... alumnado y los profesores además con ellas puestas no nos reconocemos vemos únicamente pelo y ojos pero vemos eso sí siempre que no haya gafas de por medio por supuesto empañadas por el v a h o que genera nuestra propia respiración y eso vuelve a dificultar hasta el contacto social de personas como laura resulta que yo tengo gafas tengo astigmatismo y veo de cerca muy bien pero de lejos sin gafas veo muy mal entonces si me pongo las gafas se me empaña n y tengo un problema porque no veo Con la que fuesen pañadas e no v i o He utilizado todo tipo de, de, de cosas y de remedios que me han ido contando y no me ha ido nada bien. Pues oye, que no conozco a la gente. ¿Y cuántas veces, adiós Laura, adiós Laura, adiós Laura? Y yo pensando, ¿y quién son? Una tela pegada a la cara, piel que estaba acostumbrada al sol, al aire y que queda resquebrajada y que sufre. Se han multiplicado las alergias como la de Marta. Al cabo de un mes empecé con un brote de acné. Que me duró como unas dos semanas.、Eh, a eso le siguió una dermatitis perioral, que es un tipo de dermatitis que sale solamente en la cara. Pero a pesar de que todo esto son inconvenientes muy generalizados, quedan como minúsculos problemas comparados con uno inmenso, el de la soledad. La pandemia ha dejado a gente encerrada en su casa, sin contacto. He estado sola desde luego porque he querido, porque mis hijos q u e r í a que me fuera con ellos. Querían, pero yo no quería oírme porque así yo sola aquí. Pues yo creo que me guardaba mejor, pues lo he pasado muy triste, muy triste. Manuela ha visto a los nietos desde el balcón, recibiendo la compra desde la puerta de su casa, sin visitas al principio, con distancia cuando ha podido salir a la calle. pero sin abrazos, sin calor humano y con tantas limitaciones en las relaciones. Y esta, desde luego, ha sido una gran queja. Ha sido la queja de Víctor, que tiene 12 años. Para mí lo más duro de este año por la pandemia ha sido no haber podido quedar con mis amigos y no poder ver a mis familiares en, en riesgo. Y no poder ver ni abrazar a mis abuelas. Y también ha sido la queja de Héctor de 22, que ha visto desmoronarse su estructura afectiva, un año sin ligar.、Eh, sí, la pandemia está afectando a cómo nos relacionamos los jóvenes, ya que pues, siempre hemos sido gente que nos ha gustado mucho salir a la calle y relacionarnos, Y evidentemente esto no está siendo posible. Ojalá se acabe lo antes posible para que podamos volver a, a la dinámica que teníamos anteriormente. Las videoconferencias entre amigos y familiares han supuesto una pequeña llama, pero no han dado el calor necesario. Hasta raro nos ha parecido en este año ver en una película que la gente se abraza, que comparte espacios. Necesitamos que llegue el deshielo y que vuelvan gritos como estos de miles de personas juntas, entusiasmadas con bono d e u 2 en su gira por España. Dejamos de ver a nuestras familias, a nuestros amigos, pero durante meses, desde el inicio, hubo rostros, voces que nos acompañaron a diario durante el confinamiento Isabel García. En aquellos primeros días de la pandemia, inmersos en lo que llamamos el confinamiento duro, cinco personajes se colaron en nuestro salón haciéndonos compañía cada día, todos los días, a eso de las 12 de la mañana. Hoy es viernes en el calendario. Pero en estos tiempos de guerra o crisis, como queráis llamarlo, todos los días son lunes. Les esperábamos, les escuchábamos, podríamos decir que les escrutábamos día tras día. El virus era nuestro pan de cada día y comenzamos a aprender palabras y expresiones nuevas: doblegar la curva, incidencia acumulada, operación b a l m i s inmunidad de rebaño. ¿Y quién nos introdujo en el mundo de las pandemias? El maestro de ceremonias de estas comparecencias diarias, el doctor. Fernando Simón. Pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Sí, es cierto que Simón fue adorado y odiado casi a partes iguales, que dijo y se desdijo, como en lo de las mascarillas, en varias cuestiones importantes. Pero también es cierto que el director del Centro de Alertas y Emergencias se ganó a la mayoría por su franqueza y su incapacidad de mentir o de hablar de lo que no conocía. Yo, sobre la parte de responsabilidad y rentabilidad. Ni idea, no sé ni hacer mi declaración de la renta, o sea que... Con aspecto de científico chiflado, la voz rota y el desaliño del que no para en todo el día, Simón se convirtió casi en un icono pop y las anécdotas se cuentan por decenas. El esfuerzo que hemos hecho, porque estamos... Estamos... Disculpen. El problema es que me he comido una almendra justo antes. Fernando Simón comandaba al grupo de cuatro que le flanqueaban con sus uniformes y nos arengaban como a soldados, como hizo Miguel Ángel Villarroya, el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Todos los ciudadanos comportándose como soldados en este difícil momento. Qué triste que Villarroya tuviese que dimitir un año después por saltarse la cola de la vacunación. Se olvidó de las heroicidades. Y es que la aparición de los uniformados cada día en rueda de prensa tuvo un desgaste importante en la estrategia de comunicación monclovita. El DAO de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, generó una enorme polémica cuando anunció que entre las funciones de la Guardia Civil estaba la de perseguir los bulos contra el gobierno.、Eh, minimizar ese, ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del, del gobierno. Y aunque después se justificó y se explicó. En la lucha contra esta pandemia, si hay una cosa que he aprendido, es que lo primero son las personas. No hay ideologías. Y todos los que estamos aquí, todos ustedes, somos un equipo. La Moncloa sacó de un plumazo a los guardias civiles, policías y militares de las ruedas de prensa y dejaron solo a Simón con María José Rayo, la secretaria general de transportes, que todos los días nos hablaba de trenes medicalizados y cifras de movilidad desplomadas. Fue la única de los cinco comparecientes que no cayó por coronavirus, todos hasta el incombustible Simón. Se contagió del COVID, se nos hicieron familiares aquellas ruedas de prensa de las mañanas y cada dato, cada subida o bajada de la curva nos animaba o nos deprimía en un tiempo muy difícil para todos, pero que curiosamente nos hizo más empáticos y nos unió como comunidad. En materia de ejemplaridad, de responsabilidad, de civismo y de conciencia de lo que estamos afrontando, nadie puede dar lecciones a los españoles. En los días más duros del confinamiento del estado de alarma inicial, que después se iría alargando el poder de decisión, era exclusivo del gobierno, pero ayer por el mes de octubre el gobierno decretaba un nuevo estado de alarma en el que las comunidades autónomas aumentaban sus competencias y su capacidad de decisión, con limitaciones sobre cierres de territorios, toque de queda, horarios de comercios y hostelería. Y fue... Entonces, cuando los andaluces esperábamos con preocupación y también, porque no con cierta esperanza, las comparecencias del presidente de la Junta de las Autoridades Autonómicas para saber cómo evolucionaba el virus y qué consecuencias tenía para nuestras vidas. Hablamos a esta hora con el que sin duda ha sido y es uno de los protagonistas de este año de pandemia, Jesús Aguirre, consejero de Salud de la Junta de Andalucía. ¿Qué tal, señor Aguirre? Muy buenos días.、Eh, buenos días a todos, buenos días, Andalucía. Bueno, aún no se había recuperado del susto de la listeriosis cuando llegó el COVID. ¿Ha descansado usted algún día en estos 12 meses? Han sido muy duros, ¿no? 12 meses. Estamos hablando de que la listeria fue a mediados de, de agosto、eh, del año pasado, no del anterior. Así que estamos hablando de un año y medio intensísimo de patología, aprendiendo, empezando por la listeria. Lo que siempre da que la listeria. Eh, no i n g r a s ó el sistema para abordar luego esta terrible pandemia que estamos sufriendo todavía. Ojalá esta entrevista, esta conversación, consejero, fuera para mirar atrás y dar por superada、sí. la pandemia, pero esto no ha acabado, ni mucho menos. Lo vemos cada día con las cifras de muertes, de hospitalizados, con esas nuevas cepas o variantes que llegan, y eso sí, aunque lentamente la vacuna nos ha abierto una puerta de esperanza. No sé si a esta hora, d i 10 y i s minutos de la mañana, nos puede avanzar algún dato del día de hoy, porque ayer sí.、Si hubo cierta mejoría n o en todas las cifras en Andalucía. Bueno, hoy ha b i d o、eh, hoy declararemos 1.106 ingresos hospitalarios, 25 menos que ayer, y en la UCI declararemos 281 ingresos en UCI, 5 menos、eh, que ayer.、Eh, bueno, son cifras Eh, no son caídas brujas, teniendo... el problema que estamos viendo nosotros es que tiende a estabilizarse、eh, con una cifra de mil ingresos hospitalarios, y es mucho, es mucho para nosotros. El índice de, de reproducción sigue estando alto a 0,74, la incidencia acumulada a siete días. sigue estando en un nivel mantenido en el tiempo donde no vemos una clara bajada. Luego, nosotros hablamos de fase de maseta, a fase de estabilización y tenemos muy cautos a la hora de, de tomar medidas o tomar decisiones de cara a cómo afrontar la pandemia de cara a las próximas semanas. Sí, usted hablaba hace unos días, lo recordaba, ¿no?, de esa fase de meseta, ¿no?, de dientes de sierra, porque vienen un día por delante con, con subidas y bajadas y entiendo que también con temor a esas nuevas variantes, consejero. Temor a la variante, sí, la, la variante、eh, británica ya e r la predominante, luego ya la tenemos con nosotros y gran parte de los positivos que van saliendo son variantes británicas. Pero hay eso, está ahora mismo un caso confirmado de, de variante sudafricana y dos casos. Eh, uno proveniente de Tanzania y otro de Senegal, en la cual el primer análisis ha salido positivo y siempre intentamos hacer un segundo análisis de confirmación, pero es casi seguro que será también los dos casos que tenemos ahora mismo en estudio, s e r á también variantes s u d a、ah. f、eh, r i c a n a Hay que hacer un seguimiento especial de estos pacientes, de estos que llegan con variantes o sospechas de variantes sudafricanas, hacer un aislamiento, una trazabilidad de todos sus contactos, y en eso estamos trabajando. Pero esperemos que podamos、eh, frenarla, sobre todo porque nuevas variantes son nuevas complicaciones.、Sí. Usted hablaba de más de un millar a día de hoy de pacientes hospitalizados y aunque ha ido descendiendo la cifra, como decía usted, es una cifra preocupante. ¿Se han activado a lo largo de estos doce meses varios planes de hospitalización? ¿Temió en algún momento por un colapso de los centros hospitalarios? Hemos activado, siempre hemos ido, Andalucía siempre ha actuado de una forma muy proactiva.、Eh, cuando hemos visto que ha empezado una ola, por ejemplo, esta tercera ola que ha sido quizás la más fuerte o la que más impacto、eh, sanitario ha tenido en la población a n d a l u s a empezamos a activar los planes 4.500 7.500 cristalizados es decir empezamos、eh, a activar、eh, planes para evitar ese colapso si、sí, sí、se ha tensionado se ha tensionado el sistema sanitario hemos tenido que, que, que implementarlo con múltiples obras y、eh, aumento d e número de u c i de camas、eh, hemos tenido que reconvertir desde capillas restaurantes En, en cama hospitalaria, pero, pero hemos funcionado siempre de una forma proactiva. Nunca hemos tenido que decir、eh, que en las puertas de nuestros hospitales había pacientes sin poder ingresarlos. Al contrario, no hemos tenido pacientes en, también en los pasillos.、Eh, los planes funcionales de los hospitales han funcionado de aquí. Mi agradecimiento a todos los trabajadores sanitarios, tanto a nivel de primaria como a nivel de hospitalaria, su magnífica, su magnífica labor. Pero, pero una, una cifra muy triste que siempre digo, eh, eh, los fallecidos hemos perdido. o q u e hemos perdido en este año? Hemos perdido、eh, cerca de 9.000 andaluces. Que se han dejado como consecuencia de la pandemia. Y a ellos mi máximo, mi máximo、eh, cariño a la familia y mi, mi conocimiento a los fallecidos y en la memoria siempre. La peor, la peor cara, sin duda, de, de, de estos、eh, 12 meses, pero ahora se abre esa puerta a la esperanza, las vacunas, consejero, aunque llegan a ritmo lento. No sé si nos puede avanzar también c u a n d o van a llegar esta、eh, semana. Y si usted comparte el optimismo de la ministra Darias de que llegaremos al verano con un porcentaje alto de inmunizados. Yo por lo pronto de la poquita alegría que nos llevamos, que nos estamos llevando, es el tema de las vacunas. Cuando yo veo c o r e s i d e n c i a s mayores, Eh, que tenemos vacunados, hemos conseguido vacunar un 95-97% ya totalmente i m u n i z a d o Cuando veo esa s residencia saliendo s a la calle, v i g o después de un año a, a sus familiares, viendo que no tenemos casos positivos en la s residencia, s que es el, el, la zona, el espacio más seguro de toda Andalucía, ahora mismo son las residencias de mayores en el tema de, de COVID, que no tenemos ingresos hospitalarios de aquellos vacunados. Eso es un, un, un hilo de esperanza. En que la vacuna es la solución, la vacuna tiene que ser la solución y en ella estamos. Ahí quizás n u e s t r o plan 500.000, totalmente preparado, el, el plan de vacunas 25, 24 horas, 7 días.、Eh, todo esperando ese maná, que es la vacuna y la presión continua que le mandamos siempre al gobierno central para que ellos la transmitan a nivel europeo, de que la solución、eh, por ahora, o al menos una, la, lo que vemos más claro, que es lo que nos puede salvar. De esta pandemia a la ma mayor brevedad, si empezó la vacuna. Nosotros tenemos,、sí. sabemos las vacunas, se nos ha dicho el gobierno que llegarían esta semana, esta semana de marzo, d el día 22,、eh, esperamos 203.530, pero ya nos ha dicho AstraZeneca que no nos iban a llegar las 66.000 que nos habían prometido para el martes que viene.、Eh, estamos siempre. Eh, jugando con, con, con esa intranquilidad que te provoca no tener una cifra clara de vacunas que supone alterar、eh, todos los que llamamos para vacunar, alter, alterar los lo grupos de vacunación de los profesionales sanitarios. Bueno, nuestra gran esperanza, y así se lo manifestará m i n i s t r a estamos en el mes de abril. Yo en, la, en el mes de abril, Pfizer nos ha confirmado entre 180 y 190 mil semanales, nada más que de Pfizer. Si、sí, Moderna, AstraZeneca y algo de Janssen, aunque tengo poca esperanza en que en abril nos llegue una cantidad importante de Janssen, Puede ser que en abril sea un mes de despegue y que hablemos de 300 o 300 mil vacunas semanales. Ojalá. Ojalá, sin duda,、eh, consejero,、Ojalá. que en el mes de abril podamos decir que se normaliza ya ese ritmo de vacunación. Pero, Solo、sí. me queda agradecerle que nos haya acompañado en este domingo, en este especial, en Canal Sur Radio, especial e informativo con motivo de ese aniversario del 14 de marzo, cuando se decretaba ese primer estado de alarma. Consejero、sí. de Salud, Jesús Aguirre, muchísimas gracias y muy buenos días. a s Muchísimas、gracias. Gracias a todos y muchísima prudencia, muchísima prudencia a todos los andaluces. Un abrazo. Un abrazo, 10 y 23 minutos. d i e a t v e ese i t r n s m i n m i o s Buenos días, ante todo, darles las gracias a todo el equipo de Canal Sur por las mañanas tan buenas que nos han hecho pasar durante este confinamiento. Yo con mi primera imagen que me quedo, pues con no escuchar ruido, con todo cerrado, nadie por la calle. Y segundo, los hoteleros, hemos pasado muchísimo de ver cómo teníamos todas nuestras reservas para los meses de marzo y abril y ver cómo tuvimos que bajar las persianas y quedarnos con el contado a cero. Las centrales de reserva empezaron a quitarnos los dineros, las devoluciones sin nuestro consentimiento. Los hoteleros hemos pasado mucho, mucho en esta pandemia. De hecho, todavía creo que somos uno de los gremios más afectados. Ayuda las mínimas. Y turismo no tenemos nada, nada de nada. Bueno, esperemos que poco a poco esta situación vaya levantando y volvamos a la nueva normalidad. Gracias. La pandemia sorprendió a la política española cuando acababa de constituirse el primer gobierno de coalición de la democracia después de siete meses de interinidad y una moción de censura que elevó la confrontación entre los bloques de izquierda y derecha, Manuel Pérez Alcázar. Cuando se detecta el primer caso de COVID en España, el gobierno de coalición apenas llevaba 18 días en la Moncloa. Sánchez decretó el estado de alarma el 15 de marzo, la semana en la que cambió todo. La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus, conocido como COVID-19, crea circunstancias extraordinarias como las que la ley contempla, Para dotar al Gobierno de España de recursos legales también extraordinarios. Se votaron seis prórrogas en el Congreso hasta el 21 de junio. El primer estado de alarma tuvo el respaldo de 321 diputados, pero en las cinco prórrogas sucesivas el Gobierno fue perdiendo apoyo hasta quedar exhausto. El Ejecutivo asumió el mando único con la dura crítica de la oposición y, sobre todo, de los presidentes autonómicos, como el andaluz Juanma Moreno y la madrileña Díaz Ayuso. Que el Gobierno de Andalucía. Está d i s p u e s t a a dar la cara y la estamos dando todos los días. Nunca hemos escondido el bulto, sino asumimos nuestra responsabilidad e incluso el desgaste de nuestras decisiones. Pero necesitamos al Gobierno de España. Nosotros somos andaluces y somos españoles. Ya ocurrió hace unos días cuando nos visitó el presidente Pedro Sánchez, quien se comprometió, pero luego no cumplió, a imponer. Sino a ayudar. La desescalada hacia la nueva normalidad llevó al gobierno a la estrategia que pretendía descargar responsabilidad en las autonomías, la denominada cogobernanza. En julio se celebraron las elecciones gallegas y vascas, atrasadas por el estado de alarma. Afianzaron las victorias del popular Feijó y el lendakari Urcuyu, ciudadanos que no logró compartir papeleta con el PP, a h n ó el descalabro que Rivera había sufrido en las generales. La rápida desescalada en verano provocó la segunda ola en el otoño, coincidiendo con la moción de censura. Con la que Vox pretendía ganar el pulso al PP por el liderazgo en la derecha. Pero Pablo Casado sorprendió a a Bascal, cuya moción fue la menos votada de la democracia. Esta moción no la dispara contra el gobierno, sino contra el partido que le ha dado trabajo 15 años. Y lamento decirle que el tiro le ha salido por la culata. Pues son algunos de los sonidos también que nos dejaba la política en estos、eh, 12 meses. Ahora 10 y 26 minutos, la crónica de este año de pandemia en Sevilla con Pilar González. Sevilla llegaba al confinamiento casi sin creérselo. El alcalde de la ciudad lo expresaba solo unos días antes de esta manera, cuando le preguntaban por la Semana Santa y la Feria. Para tomar una decisión como esa,、eh, la Organización Mundial de Salud tiene que hablar con el alcalde. Esto no se va a decidir、sí. ni de manera improvisada, ni como consecuencia de alguien que no sepa muy bien de qué estamos hablando en la ciudad. Por tanto, a mí me van a tener que convencer. Pero el anuncio llegó de forma inmediata en la radio. Señoras y señores, este año no habrá Semana Santa. Las calles se vaciaron y los patos de los jardines de l alcázar paseaban por los alrededores de la catedral y del archivo de indias enseguida llegaron los aplausos e incluso el deporte vecinal la o m s puso como ejemplo de solidaridad el 17 de marzo a un entrenador que se puso a ejercer en su comunidad de vecinos en sevilla le seguían desde los balcones La comunidad china sevillana también quería arrimar el hombro como esta mujer china de San José de la Rinconada. Cada familia de la comunidad china, con voluntad, dona sus m a s c a r i l l a s gel y alcoholes para estos ángeles de la g u a r d a que están luchando en primera línea para proteger nuestra patria, España y nuestra salud. Enseguida llegó la Semana Santa, pero no el silencio. Coches de policía, de bomberos y autobuses llevaron el sonido de las marchas por todos los barrios de Sevilla. Llegó abril sin feria, pero cada uno hizo lo que pudo. Me gusta mucho la feria, la vamos a echar mucho de menos. La alegría están las personas, no en los hijos. Una balconera de feria para que todo el mundo la ponga en su balcón. Y tras estos primeros días, en los que la atención se ponía en lo insólito, llegaron las necesidades. Miles de familias se quedaban sin empleo, sin comer. Para combatirlo, la solidaridad nació en todos los rincones, como en el barrio de Torreblanca. Y me dice que el desmayo es porque lleva la, la chica tres días sin comer. Nosotros nos quedamos parados un poquito. antes de la cuarentena y no teníamos derecho a ninguna ayuda. Tengo dos niños de 10 y 11 años. Más de 1.700 personas han muerto. Muchos vivían en residencias. El ver en la residencia que la gente se moría, porque se moría en, en pocas horas, pero el no poder ver a los familiares. La primera residencia medicalizada de toda Andalucía estaba aquí en Sevilla y se habilitó además el Hotel Alcora. El puerto de Sevilla se convirtió en esencial para la llegada de productos. Pasaron los meses de confinamiento severo y se abrieron los parques para horas muy concretas. El de María Luisa se llenaba de gente. Luego los senderos, el alquiler de casas con piscinas. Llegó el verano más relajado y el otoño y la Navidad, que todos todavía tenemos muy presente por sus consecuencias. Por delante otra primavera.、Si、el pueblo soy. 10 y 29 minutos de la mañana continúa este especial informativo en Canal Sur Radio en Radio Andalucía Información. Ahora enseguida Francisco Ramón con las consecuencias económicas de la pandemia. Especial informativo, un año del estado de alarma. Un programa de los servicios informativos de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Canal Sur Sevilla. Nunca has estado tan cerca del origen de la vida marina como puedes estarlo ahora. Desde hoy puedes conocer a las pequeñas tortugas que cuidamos en el acuario. Conservamos la biodiversidad, protegemos a las tortugas, trabajamos por el mar. Acuario de Sevilla, mucho más que un acuario.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 ¿Le preocupa la salud dental de sus hijos? En la Clínica Dental Aroca atendemos totalmente gratis con el Plan Dental Infantil de la Junta de Andalucía a los niños de entre 6 y 15 años. En Estepa y Sevilla, Clínica Dental Aroca. Los mejores profesionales para sus tratamientos dentales. Pídanos cita en dentalaroca.com. ¿Tienes un balcón o terraza soleada? Ya no hay excusa para no ahorrar. Salvador Escoda, líder en energía solar, térmica y fotovoltaica, te ofrece electricidad gratis en tu hogar. Ahorra hasta un 25% en la factura eléctrica con el kit para enchufar Excosol. De fácil instalación y con una inversión mínima. Pide Excosol a tu instalador y ahorra desde el primer minuto. Excosol, la revolución de las terrazas. Especial Informativo Un Año del Estado de Alarma. Un programa de los servicios informativos de Canal Su Radio r y Radio Andalucía Información. Con Francisco Ramón. Diez y treinta y 31 minutos de la mañana seguimos en directo en Canal Su Radio r y Radio Andalucía Información. En este especial informativo Un Año de la Pandemia. Recordamos la Primera Muerte. Trece de febrero, Primera Muerte por COVID en España. Fernando, 69 años, acude al Hospital Valenciano de Arnau a su vuelta de un viaje por Nepal a principios de febrero. Tiene los típicos síntomas de una gripe: tos, fiebre, dolores musculares. Le mandan a casa, pero como no mejora, vuelve al centro el 12 de febrero. Los facultativos se sorprenden de la gravedad extrema en la que se encuentra. Le ingresan en la UCI. Y en menos de 24 horas fallece de un fallo multiorgánico. Esta persona, por tanto, que se ha investigado, que ha dado positivo en coronavirus, es un paciente fallecido el pasado 13 de febrero. Y al dar positivo, se está en estos momentos poniendo en marcha. La valoración de la situación. Dos días más tarde conoceríamos la muerte del primer enfermo de COVID en Europa. El coronavirus se ha cobrado la primera víctima mortal en Europa. Un turista chino de 80 años que llevaba semanas hospitalizado en Francia, país que visitaba cuando mostró los primeros síntomas. En todo el mundo, el llamado COVID-19 ha dejado ya más de 1.500 muertos y 66.500 afectados. La abrumadora mayoría en la provincia china de Hubei. Y no había. Y hemos llegado a mediados de febrero. La pandemia nos deja la mayor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial. Esta es la crónica del año que obligó al mundo a parar. José Antonio del s a z Todo empezó con un problema de suministros de piezas para las industrias europeas y norteamericanas. El cierre de fronteras y fábricas en China y algunos países del sudeste asiático obligaron a que muchas empresas tuvieran que parar su actividad y enviar a sus trabajadores al paro temporal. Se puso de manifiesto la fuerte dependencia de la industria europea de los países donde la mano de obra es más barata. Luego vino la restricción a la movilidad y la reducción de los contactos sociales. Los países más expuestos al turismo comenzaron a ver cómo sus economías colapsaban. A la larga, la incipiente crisis terminaría aumentando el paro en 25 millones de personas en todo el mundo, según la Organización Mundial del Trabajo. En la primavera del año 2020 se d i e r o n dos fenómenos que difícilmente coinciden ni en tiempos de guerra. Con los confinamientos de las personas en sus casas y las restricciones a la movilidad, se produjo un shock de la demanda que coincidió en el tiempo con un shock de la oferta. Al decretarse el cierre de empresas o imponerse fuertes restricciones al comercio y a la producción y la circulación de bienes y de productos. La consecuencia fue la mayor caída de la economía global desde que se tienen registros. Tres meses negros a los que siguieron otros tres con la mayor subida de la economía. Fue el efecto rebote después de que el mundo hubiera entrado en recesión tras dos trimestres consecutivos con caídas del Producto Interior Bruto. El virus no tiene、no、b o n t e s Así que todos s、so、e m o s a f e c t a d o El virus no conocía fronteras. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, anunciaba el 27 de mayo la entrada en recesión de las economías europeas y daba la receta para luchar contra el impacto económico de la pandemia. Inyectar ingentes cantidades de dinero a la economía, como nunca hasta entonces había ocurrido. Se impuso el llamado escudo social, apoyo a las rentas de las familias y dinero para las empresas y los estados, y muchos recursos públicos y privados para investigar y poner en circulación cuanto antes una vacuna contra la COVID-19. Durante la crisis, el Banco Central Europeo ha puesto en circulación 1.850.000 millones de euros para que los estados hagan frente a las ayudas a los trabajadores y autónomos afectados por la pandemia y para los gastos en sanidad y en educación. Paralelamente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaba la primera operación de endeudamiento de la historia y pedía en el Parlamento Europeo el apoyo al programa Next Generation, dotado con más de 750.000 millones de euros, que se integra en el mayor presupuesto plurianual de la historia de la Unión Europea. 1.800.000 millones de euros para los próximos siete años. En total, las ayudas públicas destinadas a la lucha por la pandemia en el mundo han supuesto 14 billones de dólares. La consecuencia de estas políticas es un nivel de endeudamiento histórico. Ahora, la deuda global acumulada supera los 233 millones de euros, una cantidad de dinero equivalente a tres veces y media la riqueza que genera el planeta en un año. Las sucesivas olas de la pandemia y la falta de un horizonte cierto dejó a las bolsas mundiales en números rojos ante la falta de expectativas claras y la instalación de la palabra incertidumbre como el claim más utilizado en el último cuatrimestre del año de la pandemia. Más allá de los números, el secretario general de la ONU alertaba ya en julio del principal efecto de la pandemia, el aumento de la pobreza. La ONU calcula que 131 millones de personas cayeron en la pobreza en 2020, mientras que los más ricos de los ricos han visto aumentar sus fortunas durante la pandemia. Las cinco mayores fortunas multiplicaron su patrimonio más del 66%. 10 y 37 minutos, especial informativo en Canal Sur Radio y Ray. En Andalucía, el coronavirus deja herida de muerte la gallina de los huevos de oro. El turismo retrocede 30 años después de haber tocado la gloria con el mejor año de la historia. 2019 y sus 32 millones y medio de turistas, Damián Bernal. La llegada de turistas se desplomó hasta en un 70% y de paso el principal activo de la economía malagueña dejó de ingresar más de 10 mil millones. El empleo se redujo en un 73%. El brutal impacto se reflejó en una caída del 17% del Producto Interior Bruto Malagueño, una de las mayores de España. Cifras demoledoras. Yo ya tengo mis años y he pasado pues, ya muchas crisis, desde, desde la del 80, a la primera, pero como esta, ninguna. La producción hotelera cayó en un 80%. El sector está hundido. Luis Callejón, presidente de la patronal. Realista de recuperación entre 3 y 5 años, mínimo. Y Estoy siendo bastante optimista es decir y en el camino dejaremos a muchas empresas a muchas y muchos puestos de trabajo desgraciadamente el consejero de turismo juan marín dejó pronto muy claro que el mercado internacional brillaría por su ausencia el turismo internacional ha muerto este verano nadie va a venir a pasar unas vacaciones y se tiene que pasar 15 días En un apartamento o en una habitación de un hotel. A partir de ahí, todos los esfuerzos se centraron en captar al turista nacional durante el respiro del periodo estival. Se idearon campañas de todo tipo. Hemos tenido que cerrar nuestras puertas, pero nuestros corazones siguen abiertos. Pensando en que pronto volverás. Y nosotros disfrutaremos contigo. costa del sol te espera los amaqueros agarraron a ellas como tabla de salvación yo confío mucho en el turismo nacional espero que tengan buena respuesta y seguro que salvamos la temporada poco a poco ayudándonos entre todos y el verano al menos tuvo cierto movimiento los chiringuitos recuperaron su vida somos muy optimistas vemos que la gente pues cada vez va va animándose más va p a t e n d o un poco el miedo que todos tenemos en el cuerpo después de lo que hemos pasado soy súper Contenta, tengo muchas reservitas, ya tengo mis primeros clientes sentados y nada, todo a tope. La restauración cayó en torno al 70% en 2020. El ocio nocturno casi desaparece por el estado de alarma. Se calcula que el 20% de bares y restaurantes ha cerrado. Esto va a ser muy, muy duro, pero bueno,、eh, lo que nos toca vivir y yo llevo aquí en la m a l a u i t a 38 años trabajando. 27 con mi negocio y he pasado por muchas la verdad que he pasado por muchas pero esta yo pienso que va a ser muy muy dura muchos han tenido que reinventarse para sobrevivir javier frutos presidente de maos hay cierto tipo de negocios como por ejemplo los restaurantes que bueno algunos están sirviendo a domicilio pero hay otros que o no pueden o no están capacitados para hacerlo ¿no? málaga la ciudad de los museos cambió la estrategia en sus espacios para mantener vivo el segmento cultural José Lebrero, director del Museo Picasso Málaga. Habrá que ir haciendo equilibrios en una situación, diríamos, de crisis desconocida, una situación que no sabemos todavía cómo actuar bien. Creo que hay que ir poco a poco analizando, reflexionando, pensando, siendo flexibles y siendo imaginativos. El alivio de las restricciones en países como Reino Unido y Alemania ha motivado el aumento de las reservas de vuelos a partir de junio. En 2021 no habrá recuperación total, ni mucho menos. aunque se prevé un segundo semestre mejor, siempre encomendados a las vacunas que frenarán al virus que arrasó al turismo en el peor año de su historia. El turista 1.999.999 se llevará. 11 menos 20 en directo Canal Sur Radio y Ray en este especial informativo 14M. Cerrados por imperativo legal. Las empresas se acogen en masa a los ERTE para tratar de seguir con vida y salvar a sus plantillas del despido. Una figura desarrollada por la reforma laboral de 2012 que se ha convertido en la estrella laboral de esta pandemia. Jorge González. Las empresas encontraron en los CERTES una solución a la falta de actividad, la caída de ingresos y en muchos casos el cierre de la actividad obligadas por la situación sanitaria. El problema es que los CERTES por la pandemia se planearon en principio como algo coyuntural, que duraría unos meses, cuando no sabíamos que la COVID iba a estar con nosotros tanto tiempo. Las grandes empresas pueden aguantar más tiempo esta situación gracias a su músculo financiero, a sus posibilidades de refinanciación y a otros factores. En el caso de las pymes y de los autónomos, al tener costes sin ingresos que los compense, Esta misma situación puede llevar al cierre del negocio. Ante la posibilidad de que tengamos que estar más tiempo de lo previsto con el COVID, y eso es lo que parece a pesar de las vacunas, la Asociación de Autónomos de España pide al gobierno que los vigentes ERTE, que terminan el 31 de mayo, se prorroguen hasta el 31 de diciembre. Lorenzo Amor es el presidente de ATA. Volvemos a insistir, no sabemos en estos momentos cuándo vamos a conseguir una inmunidad de grupo importante. Y por tanto tampoco somos conscientes cuando van a poder volver a una actividad normal. Muchos autónomos y muchas empresas. Son ya numerosos los expertos que vaticinan que un porcentaje muy alto de esos trabajadores que han visto suspendida temporalmente su actividad laboral no volverán a ella porque su empresa se verá abocada a convertir el ERTE en un ERE, acabando con esa parte temporal y dejando a los trabajadores sin empleo. El gobierno va a tirar de deuda para tratar de taponar, con el plan 11.000 millones, la sangría de miles de empresas que aguantan como pueden con los negocios semicerrados. Por comunidades autónomas, Madrid es la que ha registrado un mayor número de trabajadores africanos. ...seguida de Cataluña y en tercer lugar Andalucía. La Junta está negociando actualmente con los agentes sociales un segundo paquete de ayudas directas a las empresas por valor de 270 millones para mantener el empleo en las empresas en Yerte. Juan Bravo, consejero de Hacienda. Vamos a intentar hacer el máximo esfuerzo y quizá lo único que puedo anticipar es que lo que vamos a intentar es que sean muchas ayudas directas, que lleguen directamente en cuantías económicas para e n t e n d e r Ojo, no vamos a solucionar el problema, no tenemos capacidad presupuestaria para ayudar, pero yo creo que sí que por lo menos van a sentir que su comunidad está a su lado, como se ha hecho con los autónomos cuando se les ha hecho ayuda s directas o cuando se ha hecho con el alquiler cuando se ha hecho a, por parte de economía también al capital circulante, es、sí, creo que Intentamos dentro de nuestra modestia hacer eso, pero imagínese que esto lo acompañásemos con el esfuerzo del Estado. Unas ayudas que se están negociando con los sindicatos que inciden en que las mujeres están sufriendo más los efectos de la crisis. Nuria López es la secretaria general de Comisiones Obreras en Andalucía. Y le estamos pidiendo al g o b i e r n o a n d a l u c que haya un complemento para que esas mujeres, para que esas personas que están en esos e r t e s en esas actividades y que tienen eso, esas prestaciones de miseria, pues ese complemento pueda ser satisfactorio para、eh, llegar a final, a final de mes y a l d e m i a El frigorífico p o d e r satisfacer las necesidades más elementales. Los datos del paro del mes de febrero superan la barrera de los 4 millones de desempleados, algo que no ocurría desde 2016. Eso sin contabilizar a los 900.000 trabajadores en ERTE que aún confían en recuperar sus puestos de trabajo, aunque como decimos, muchos expertos ya advierten de que una gran mayoría de ellos no lo va a conseguir. Mirando al futuro, lo que parece claro es que la crisis económica va a obligarnos a adaptarnos a una nueva situación. La ampliación en principio hasta mayo de esa regulación temporal de empleo. y quién sabe si hasta diciembre, ha sido también temporal y tendrá poca efectividad para poder mantener realmente el empleo si las empresas y también los trabajadores no se plantean seriamente la necesidad de adaptarse al nuevo entorno económico existente. Once menos cuarto de la mañana, hablamos de los efectos de la pandemia en el tejido productivo de Andalucía. ¿Qué mejor que preguntarle cómo estamos al presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es la dimensión del destrozo que ha ocasionado la pandemia en el tejido productivo de Andalucía? Bueno, la dimensión es、eh, monumental, es tremenda, porque hemos vivido un año durísimo desde el pasado. 14 de marzo del 2020, donde no hemos vivido una crisis、eh, como esta, este volumen de inédita, por poner un dato para que los oyentes lo comprendan y un dato lo cuente, n o que describe lo que estamos viviendo n o desde el punto de vista sanitario, económico social. La crisis financiera ha sufrido, sufrida o s u f r i d a partir de, bueno, financiera e inmobiliaria, en ¿no? el año 2008, que ya casi se nos olvida, que más o menos duró unos cinco años hasta el 2000. Eh, 13 pues cayó, cayó la economía en Andalucía un 10%. Sin embargo, en la actual,、eh, la crisis COVID, en un solo año, en el 2020, hemos caído, hemos caído un 11%. Es decir, hemos caído en un año lo que caímos en 5%. Por、uh -huh. lo tanto, creo que con eso、mm, se dice todo.、Eh, estamos hablando de, un,、eh, de una situación que efectivamente es coyuntural, que no es estructural, que cuando pase todo esto, si lo conseguimos entre todos, Tendremos que recuperar con mayor velocidad la actividad económica, pero la situación es muy compleja, muy dramática y estamos todos deseosos de vislumbrar una recuperación que aún no alcanzamos、uh -huh. a verla. Tendremos que recuperar. ¿Qué se puede recuperar de lo que se ha perdido? Bueno, yo creo que、eh, hay que cuidar nuestras fortalezas, hay que cuidar lo que tenemos, hay que cuidar qué sectores son líderes. Eh, la industria turística que está muy desasistida, muy abandonada, todo lo que es el agroalimentario, el tecnológico, la logística, el transporte,、eh, la industria la minería, el aeronáutico, decir, Andalucía tiene muchas cosas muy buenas, muy positivas. Lo que tenemos que preguntarnos es cómo estamos tratando nuestra s fortaleza s、eh, y realmente se le está ayudando como se merece a, esas,、eh, a esos sectores que son tan dinámicos, tan importantes. Yo creo que urgen planes de rescate. Y el turismo lleva esperando muchísimo tiempo.、Eh, de una forma directa en directa, cerca del 30%, 28-30% del PIB andaluz es, es turismo, es industria turística y hoy se desandra y tendrá que volver a articularse cuando se universalice la vacunación. Es decir, hay que tener esperanza, pero hay que actuar. Hay que actuar y para ello hay que tomar medidas. Cada crisis eh, surge eh, en Andalucía el debate del cambio de modelo productivo. Esta no iba a ser menos. ¿Qué dicen los empresarios? Bueno, pues que genera,、eh, bueno, que es un debate legítimo y es un debate que, que, que puede tener sus、eh, detractores y personas que estén de acuerdo. Yo a mí, voy a ser muy honesto, a mí me genera melancolía y me genera cierta, cierta、eh, distancia en el análisis porque, porque al final se simplifica mucho como consecuencia de cierto desconocimiento. El modelo productivo no se puede modificar en la novena planta de un ministerio del paseo de la castellana en Madrid. Modelo productivo es el mercado. Modelo productivo es, como decía anteriormente, cuidar nuestras fortalezas. No se trata tanto de cambiar nuestro modelo productivo, sino de hacer más productivo nuestro modelo. Andalucía no tiene problemas de modelo productivo. Lo que tenemos que e s mejorar en lo que hacemos bien. Lo que no puede ser es que si somos la segunda potencia mundial y Andalucía es líder en, en industria turística,、eh, pues abandonar、uh, esa industria, ese turismo. Que, que, que nuestro país nos ha generado、eh, antes del COVID 83 millones de visitantes,、uh -huh. solo por detrás de Francia y por delante de un continente que se llama Estados Unidos tiene 50 estados. Si olvidamos, abandonamos, diremos, es que tenemos demasiado turismo, nombre usted. Todo el planeta Tierra desearía ocupar el ranking de España y por supuesto la Andalucía, junto con Baleares y Canarias, en ese espacio turístico privilegiado. Por lo tanto, Tomemos nota de lo que sabemos hacer bien, potenciémoslo y no entremos en la dicotomía, en el debate e é r i l de que cambiemos el modelo, pero mire usted, hagámoslo más productivo, para eso están los fondos europeos, precisamente para mejorar la productividad de esos sectores que están consolidados. O es que el agroalimentario andaluz no ha demostrado ser líder en esta pandemia, con un incremento de las propias exportaciones.、Uh -huh. Fondos europeos, ¿qué nota le pone al apoyo que han recibido las empresas de las administraciones públicas? Bueno, yo creo que estamos a la espera. Yo diría que, que poner notas sería, sería hasta excesivo. Esto es como cuando un alumno está en mitad de, de su docencia, en mitad de un curso, y d e p u é s te atreves a ponerle calificación. Es que realmente todavía las ayudas, muchas están por venir y muchas están por, por plasmarse.、Eh, es cierto que a nivel de. De Comunidad Autónoma firmamos un acuerdo bastante productivo,、eh, bueno, pues、eh, lo que son los empresarios, junto con la CEA, Cámaras de Comercio,、eh, Asociación de Autónomos, con el Gobierno de Andaluz, por 667 millones de euros. Es cierto que ha servido de paliativo, pero que duda cabe que necesita, por las medidas que han sido bastante interesantes en esa línea, seguir potenciando. Sectores que están muy afectados, la micro pymes, la pymes, la autónomo, la hostelería, el comercio,、uh -huh. hay que seguir apostando y echamos en falta planes sectoriales de rescate potente. Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio. Muy buenos días. Muchísimas gracias a vosotros. Diez minutos para las o n c especial e informativo, Canal Su r Radio Ray. Un año de pandemia que han aguantado bares y restaurantes, uno de los sectores más críticos con las medidas adoptadas por los gobiernos para tratar de cortar los contagios. Marisa del Barrio. El año más negro para la hostelería comenzó en sábado. Estaba reunido el Consejo de Ministros para aprobar el decreto del Estado de Alarma, pero había quien apuraba las últimas horas al aire libre y sin mascarilla. Casi dos meses después comenzó una lenta desescalada. Primero abrieron servicios de restauración para recogida de pedidos. En fase 2 llegaron las limitaciones de aforo, distancia y estrictas medidas higiénico-sanitarias. La ampliación de espacios al aire libre fue una de las peticiones de la hostelería andaluza. Con la llegada del verano acabó el estado de alarma y se empezó a remontar, sobre todo en zonas turísticas, pero el sector pedía ayudas para reanudar la actividad. José Luis Izuel, presidente de la hostelería de España, decía en junio. junio en, en una situación de cierre, en una situación de b u e n o de e c r o ingresos.、Eh, bueno, necesitamos muchas cosas alrededor de los artes, de la financiación, de los alquileres que prácticamente nos ha legislado. Nada hacía presagiar que la segunda ola de la pandemia estaba gestándose y desembocaría en un otoño de restricciones, de aforo, horarias. Ya en noviembre apuntaban el cierre de un 70% de los negocios y aún faltaba por llegar la Navidad que no fue la esperada. En diciembre rompían relaciones con la Junta de Andalucía, anunciaba Antonio Luque, vicepresidente de Oreca. Y esto es un palo muy gordo, donde m á s rompemos las relaciones totalmente con la Junta de Andalucía y más le comunicamos al presidente de la Junta que la hostelería tiene memoria. Porque las autoridades sanitarias sostienen que la mayoría de los contagios se producen en actos sociales. Jesús Aguirre, consejero de salud. Y dentro de los p c t o s sociales la parte más... Importante el tema de restauración. Desde que tomamos las medidas drásticas ha bajado en un 97% el número de brotes sociales en Andalucía. La producción de la hostelería en Andalucía en 2019 fue de 17.591 millones de euros. En 2020 la caída del negocio ha sido de más del 51% en el conjunto del país, con mayor afectación en Andalucía por el mayor peso e importancia de la hostelería en la economía, casi un 7% del PIB. Según qué zonas, bares y restaurantes no llegan Gana ahora ni al 20% de facturación. Javier Frutos, presidente de la Patronal Andaluz. Creemos básico la apertura o la ampliación de, de los aforos.、Eh, a día de hoy, con, con la situación que, que tenemos a, en, en cuanto a restricciones dentro de los establecimientos, podemos estar hablando de que un 20% como mucho es la capacidad de facturación que pueden tener nuestros negocios. El tsunami de la pandemia ha cerrado en Andalucía uno de cada cinco establecimientos, unos 11.000, afectando a 47.000 trabajadores. Andalucía representa el 20% de la pérdida total de empleo en hostelería en España, donde suman 237.000 empleos perdidos. Pero las consecuencias laborales son mayores porque en ERTE puede haber unos 23.000 más. En febrero, cerca de un millar de dueños de bares y restaurantes agrupados en la plataforma La Hostelería de Todos han comenzado el proceso para reclamar 65 millones de euros al gobierno por daños y perjuicios. Diego Solana, abogado de la plataforma. Si fuera posible llegar a algún tipo de acuerdo con la administración, de forma tal que en lugar de esperar a una sentencia del Tribunal Supremo, Eh, lo que obtengamos es unas, esas ayudas públicas que se están dando en tantos países de la Unión Europea como Alemania, que también aquí en España, una industria clave para nuestro país, que se les permita recibir esas ayudas públicas. Ayudas aprobadas el viernes que no llegarán hasta el mes de mayo y que el sector no quería valorar al cierre de este reportaje hasta verlas publicadas en el BOE. Ahora esperan una nueva revisión de medidas. El jueves se reúne el Comité de Expertos de la Junta, pero ya dan por pérdida la Semana Santa. Todos miran al verano sin renunciar a sus movilizaciones. Convocadas en toda España para el próximo día 16, es el aniversario del cierre por el estado de alarma que esperan no se convierta en definitivo para más empresarios de restauración. Seis minutos para las once de la mañana. La Crónica de Almería, la Crónica de la Pandemia. Lola López. El comienzo de este largo año de pandemia en Almería lo podemos situar en un jueves 27 de febrero de 2020. Se diagnostica el cuarto caso de coronavirus en Andalucía. Es un joven almeriense de 28 años que vive en Milán y que ha vuelto a casa. Cuatro días antes había comenzado la fiebre. Hasta donde sabemos es el paciente cero en la provincia. Hasta el 5 de marzo no habría un segundo positivo. El 14 llegaba el decreto de alarma y el confinamiento. El día antes fallecía la primera víctima. Arranca un duro tiempo de confinamiento, de plantarle cara al COVID dentro de los hospitales y fuera de ellos, de fabricar mascarillas caseras. Directamente y a mañana para cuando venga el ayuntamiento llevarse, que está ya desinfectada y todo. Batas para enfermería, pantallas, de darle otros usos al plástico agrícola, de procurar con todos los medios la lucha visible e invisible contra el COVID-19, de que la huerta de Europa tampoco pare. La primera ola rompió suave en Almería desde el primer caso y hasta junio, el mes de la nueva normalidad, se diagnosticaron 804 casos. Comienza el verano y la movilidad, con ella los veraneantes, sol, playa, turismo de interior, todo lleno en Almería, era ejemplo en ese momento de la contención frente a la pandemia en Andalucía. Los contagios, sin embargo, se multiplican, comienza silenciosa la segunda ola. Me tuve que hacer una PCR, mi hermana, por ejemplo, mis sobrinos han tenido que estar encerrados. ...por un caso directo... De una amiga suya, y ya ves,、pues, niños adolescentes de 12 y 16 años encerrados en una casa、eh, se tiraban de los pelos. En junio se diagnosticaron 36 positivos, de ahí pasamos a 658 en julio y a 3.423 en agosto. Es el mes en el que estalla la bomba de contagios en las residencias de ancianos. La del Zapillo en la capital fue el epicentro de esta situación. Hasta octubre se cobró la vida de 16 mayores y hubo 120 contagios. Una situación que se multiplicó por t o d o toda La provincia hasta que comenzó la vacuna a finales de diciembre. La curva siguió imparable. En noviembre los contagios suben hasta 6.437. Con la Navidad, lo peor de la tercera ola estaba por llegar. En enero los contagios subieron a 15.355, la tercera parte de los casos de todo el año. La crisis pesa y mucho. No solamente de ver que tu negocio ya no funciona o no es todo lo rentable o no es lo rentable que tiene que ser, sino como e l contexto social en el que estamos de miedo. Más restricciones y cierre de todo lo no esencial. Menos contagios, pero la mortalidad sigue disparada. El peor dato, el 2 de febrero se registran 26 fallecidos en un día. En Bacares, con 250 habitantes, se ha contagiado la cuarta parte de la población y ha fallecido el 3% de ella. Es el pueblo con mayor mortalidad de Andalucía. El alcalde José Segura. A los mayores, sobre todo, que no pisen la vía pública, que no salgan a la calle, que se queden en Cerraico. Si hay que llevarle lo que sea, se lo llevamos. A, hay gente voluntaria para... Para atenderlo. Solo tres pueblos, Laroya, Alcudia y Benitagla, se han librado del contagio. Toda la esperanza está ahora puesta en la vacunación. Fui la primera, esperemos que, que ya con la segunda sea la definitiva. Sí. Y ya se arregle todo, h o Almería es la provincia andaluza donde la variante británica está pegando más fuerte, por encima del 93% de los casos detectados. Dos minutos para las o n c en e este especial de Canal s u r r a d i o y Radio Andalucía Información, un año de la pandemia. Especial informativo, un año del estado de alarma. Un programa de los servicios informativos de Canal s u r r a d i o y Radio Andalucía Información. Si te gusta salir de casa, descubre Driveries c a l o n g e la nueva tienda de vehículos de ocasión de Sevilla. La más grande, con 200 vehículos expuestos para ti. Si prefieres el sofá, entra en Driveries.es. Elige entre mil coches y haz tu reserva. Te lo llevamos a casa y compramos tu coche. Tú eliges Driveries.es o Driveries c a l o n g e Driveries, vehículos de ocasión de verdad. Ayer fue 8 de marzo. Hoy es 8 de marzo. Mañana será 8 de marzo. Pasado mañana será 8 de marzo. En Sevilla, los derechos de las mujeres son importantes siempre. Apúntate a las actividades en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Ayuntamiento de Sevilla, Área de Igualdad. Vente a Di Marza, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, chao, chao, empieza ya tu autoconsumo. Nuestro petróleo es el sol. Diga sí. Únete al cambio. Dimarsa.es. Son las